El podcast de tu jefa, podcast de tu de tu eh, oh. las huellas que quedaron. hay tanto que quiero contar. Podemos empezar bobo a bobo. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de que México es un país bien y el ha sido la excepción. Una Mexican Diva que abrió brecha en los años 90. Más como mujer es complicado mantenerte. Una roquera que se atrevió a incursionar en el pop. Ha habido decisiones de ella bastante polémica. Haber aparecido en una canción con Paulina Rubio, yo creo que ha generado decepción. Un artista que sorteó las críticas. Aunque me escuche uno, me escuchen en diez, a seguir cantando. Y una mexicana decidida a seguir revolucionando la escena musical. En la década de los 90, el circuito del rock nacional evoluciona con la llegada de mujeres dispuestas a demostrar que hoy, más que nunca, el terreno rock and rollero no solo pertenece a los hombres. Artistas que irrumpan en la industria con una interesante herramienta la composición con la que pretenden lograr una autonomía y acabar con el estereotipo de que el sexo femenino es únicamente un atractivo visual rockeras como Julieta Venegas que dejan de ser musas para transformarse en creadoras de historias reales pero sobre todo mujeres que tendrán que ganarse el reconocimiento de un público cansado de las caras bonitas sin talento 1970 en México Nina Galindo, Margarita Bauche y Baby Batty se encabezan el movimiento rockero femenino Y Long Beach, California ven a hacer a Julieta Venegas Percebalt y a su gemela Ivonne un 24 de noviembre Cada vez que uno de nosotros iba a nacer, pues se si cruzaban para tenernos del otro lado para que tuviéramos papeles y esa onda Entonces tengo las dos necesidades, pero vi, el video siempre del lado mexicano Hija de fotógrafos, Julieta comenzó a mostrar su interés por la música o sea, A toda la familia nos gusta mucho la música, de ahí me lo pegaron A los 8 años Julieta y su gemela Ivonne toman clases de piano y ballet sin imaginar que años más tarde triunfaría en el rock El piano lo estudié ocho años y todavía lo toco. Todo lo que compongo lo hago a base del piano. La chava de ser de cinco hermanos Pues es la única que decide entrar a la música. Soñaba con convertirse en directora de orquesta. Cursa teoría musical tanto en la Escuela de Música del Noreste como en el Southwestern College de San Diego. El chelo lo estudié como cuatro años, nada más, y ya hace mucho que no lo toca. Preparación que alterna con sus estudios de preparatoria, donde Julieta se integra a las filas de una banda de reggae y ska, luego de ocho años de tocar música clásica. Tenemos un grupo antes de Tijuana que se llama Chantaje, que yo. Tocaba teclados y cantaba, con el primer grupo. Aunque en su casa escuchaba música completamente diferente, lo que le ayudó a crear su propio estilo. Mis papás pues era música muy popular, mexicana, ¿no? Tradicional, o sea, los sigues del norte, Juan Gabriel, José José. Cuidado, porque a tu vida me tendrás ligado. Mi, mi hermano por otro lado pues era más de peshmo. Y... Su paso por chantaje duró dos años, ya que este grupo sería la célula del reconocido Tijuana No, en el que hace una inolvidable mancuerna con Alex Uña. Me invitaron, hice una canción con ellos y como en seis meses me salí y ya no volví. Pero mucha gente piensa que estuve con ellos mucho tiempo porque compuse, de pobre tío. ¡Pobre tío! ni siquiera grabó el primer disco con ellos el de Culebra Estar en Tijuana no que fue un periodo muy corto una parte de encontrarse con otros cerebritos Era muy padre esa cuestión de que vean un elemento femenino en una banda con una actitud punk Ahí conoce a su cómplice musical Cecilia Bastida quien hasta la fecha es su compañera de mil batallas Sí, la chava que toda la vida tocó teclados y cantó ahí somos muy amigas y ella incluso lleva un rato tocando conmigo ahora Sí, que también estuvo en Tijuana ¿no? que es también parte de sus coros Y demás, creo que es como una buena compañera de Julieta. Yo disfruto ver en vivo a Julieta con la Ceci con su grupo y toda esa energía que tienen Esta vez somos de papel somos la infra Y empieza a explotar su lado como compositora. Ahí entonces me empieza a componer realmente canción. La forma de escribir de Julieta es, sí es muy peculiar, es muy vivencial, muy emocional. Sus letras se han beneficiadas por el hecho de que es una lectora voraz. ¿no? lee muchísimo Julieta. Pero sin tener alguna influencia muy marcada, a pesar de que a Julieta Venegas le gustaba escuchar a David Powell, Prince y Charlie García. 1990, Cecilia Toussaint se erige como la rockera más cotizada de México. En Colombia surge Aterciopelados, banda que refuerza la presencia femenina en el rock latino gracias al talento de su vocalista Andrea Echeverry. Y en Estados Unidos, Danza con Lobos es considerada como la mejor película en los Oscar. Y en la ciudad mexicana de Tijuana, Julieta Venegas continúa su camino en la música. Hice una música de teatro y a la vez armé un grupo que era como Julieta Venegas y compañía, que era como más bien mis canciones, pero tenía como varios amigos que tocaban conmigo, incluyendo la ese. Sin embargo, está consciente que en ese lugar no tiene futuro como artista. Quizá porque en la ciudad se concentran las grandes firmas discográficas. En 1993, cuando Whitney Houston recibe el Grammy a la mejor canción del año por su tema I Will Always Love You, Julieta decide emigrar a la capital mexicana en busca de nuevas oportunidades. Me bueno, vine a, a México y sí, pegué volantes y hice como todo ese pancho de soy tecladista y compongo y empezando buscando un grupo... A su llegada, Julieta Venegas conoce a Frata y Cafeta Cuba, quienes apoyan su innovadora propuesta musical. Empezamos a invitar a Julieta que abriera estos conciertos, que cantara un par de canciones con su piano o el acordeón nada más, ¿no? Y se acompañaba con el hermano del meme, con Ramiro del Real. Se viene para acá, a México, y estuvo una temporada larga, larga tocando por todos lados. Tocando en el hábito y tocando con José Elo, tocando con Mene. Me acuerdo mucho de la Julieta de Rockstock. De repente vi una chavita con unos zapatos redonditos, me acuerdo mucho de eso. Y, y me espantaba porque creo que era sus primeras que tocaba ahí. Al mismo tiempo, Julieta encuentra el amor. Yo la conocí porque se hizo novia de José Elo. Julieta, la novia de mi amigo José ¡Muérate! así como otra banda, en un intento por obtener el tan anhelado triunfo que en esa época era un poco difícil, y más cuando se trataba de una rockera. Me juntaron un montón de gente, y de todo, bateristas, guitarristas, de todo, y hasta que un grupo que se llamó Lula, y duró, habrá durado como un año, y nada, tocamos en lo que claro, un par de veces. Había tenido una banda que se llamaba Lulú, en esa banda había agarrado por primera vez el acordeón y traía una influencia también de violonchelo, de piano. Pese a la experiencia que iba tomando en el rock, Julieta Venegas no lograba perder la timidez que la caracterizaba. Esa timidez que maneja tanto en el escenario como abajo de él. Yo creo que Julieta fue un poco como Elvis, ¿no? Elvis en lo, en lo particular era así el más penoso, no le gustaba hablar, aceptaba cualquier cosa y en el escenario un monstruo. <risa> Tal vez esa timidez le permitió conectar perfectamente con otros roqueros. Fue conociendo mucha gente en el camino, los Tacubos, ¿no? Que fueron creo que parte fundamental para su desarrollo. Se juntó también mucho con los Enanitos Verdes Por favor, que nos dejen y empezó a llamar la atención del aguerrido público roquero. Julieta empezó a hacer mucho ruido. Cada que la veía alguien se quedaba enamorado de ella. No era de ver a Julieta y ya era fan absoluto. En la década de los 90, Julieta Venegas aparece en los caminos del rock al formar parte de Chantaje y Tijuana No, en la que crea el emblemático tema Pobre de Ti. La cantante abandona su hogar en busca de una oportunidad en la Ciudad de México, donde conoce a Frata y a los Tacubos y da vida a la agrupación Lula. En 1995, el rock mexicano se transforma. Surgen nuevos rostros como Rita Guerrero Vocalista de Santa Sabina Quien se erige como un sex symbol Pero con gran talento En otro escenario el disco Jagged Little Pill De Alanis Morissette es considerado Como el mejor del año Mientras Julieta Venegas Compone la música de la obra Calígula Probablemente de Francisco Franco Que duró en cartelera un año A la par forma La Milagrosa, nombre que toma de un libro de Carmen Bullosa. La Milagrosa ya era mis canciones, en donde me acompañaban amigos como Frata, Rafa González, José Elo también. Se armó la banda, ella se hacía llamar también La Milagrosa. Después cuando la empezamos a ayudar, que éramos el señor González y yo en el bajo, siguió ya poniendo los conciertos como Julieta Venegas, La Milagrosa. Esta parte de unir como la esencia del norte, el acordeón, eh, música melancólica básicamente, siempre Julieta ha tenido como ese toquecito, la voz incluso le ayuda mucho. La milagrosa que iba como por un rollo no tan rockero. Con La Milagrosa, Julieta Venegas realiza diversas presentaciones en las que empieza a ganar popularidad. Tocamos mucho en, en la delegación de Coyoacán, en conciertos de estos que te digo que se organizan mucho en Seúl y en el Estadio de Prácticas para juntar fondos para los indígenas zapatistas. En los conciertos atrae la atención del público por su imagen la cual aseguran es muy parecida a la de la vocalista de Santa Sabina era como una Rita Guerrero renovada y un poco más dulce y más de los monstruos no así más como si Rita es la del cine que Julieta era como la de la televisión en esa época la tijuanense cierra su ciclo con La Milagrosa y dije ya ya estuvo o sea yo no funciono con un grupo Julieta Rafa Frata toman caminos diferentes aunque vuelve a colaborar con Frata en el disco acústico de Slice en el que comparte créditos con Rita Guerrero y Eli Guerra Julieta Venegas empieza una carrera en solitario Trata de seguir los pasos de Cecilia Tucent, utilizando el apelativo de La Milagrosa. Cambió la banda y todavía creo que sigue usando el de La Milagrosa, pero no por mucho tiempo. Nombre artístico que decide dejar descansar para dar paso a Julieta Venegas y también al ansiado contrato discográfico, que en esos tiempos era un gran logro. Una vez en un show, de repente llega un chavo con el que estaba trabajando en ese entonces y me dice: Ah, pues están como tres disqueras afuera. Yo, como, órale. En un show que tuvimos en el Bar Mata. Yo aquel que en del departamento de IR y él fue el que acabó cerrando el trato con Julieta en 1996 en la gala de los premios Oscar El Paciente Inglés es considerada la mejor película en México Kenny estrena alineación en su banda Y Julieta Venegas firma con BMG para grabar su primer disco. Me fui a Los Ángeles y estuve ya como dos meses y ahí hice todo. Se acomodaron las piezas para que ella hiciera el disco con Santo Layo. Y pues yo creo que BMG no se arrepiente. Hacerlo con Gustavo, que encontró lo que yo tenía y digamos como que lo, lo hizo crecer. La mexicana edita el álbum aquí en el que, además de cantar, toca el acordeón, el piano y la guitarra, confirmando que la belleza y el talento no están peleados. En Aquí entraron canciones desde los primeros que escribí. El primer disco, como yo creo que todos los primeros discos de cualquier grupo, cualquier artista, son una radiografía de, lo, de dónde, en qué momento llegan. Como primer sencillo, Julieta da a conocer de mis pasos. Empezó a ser como una explosión muy rápido, del sencillito de la niñita Pues no le importaba su look, no le importaba su fashion La carrera de Julieta Eso ha tenido que ha sido ascendente totalmente ¿no? Desde el primer disco Que si tal vez no fue un éxito Rotundo, fue lo suficiente Para, para que ponerte a Julieta en, en la repisa La rockera gana el premio MTV A la mejor interpretación latina en el video Como sé, dirigido por Francisco Franco Como Si lo que dices Es verdad, no te Pero no todo fue perfecto en su debut. Julieta se enfrenta a la difícil tarea de competir en un género musical invadido por los hombres. Desafortunadamente México es un país bien machista y en el rock no ha sido la excepción. Más como mujer es complicado mantenerte. Imagínate Julieta estar en una banda y de repente ya venir con tu proyecto y mujer, donde el mundo social es generalmente machista y en el, en el rock and roll pues, hay 100 grupos de hombres por uno de mujeres entonces todo eso es difícil enfrentarlo además tenía el reto de superar o por lo menos mantener el lugar que Cecilia Toussaint y Kenny le dieron a la mujer en el rock nacional el éxito que tuvo mucho en los 80 y principios de los 90 Cecilia Toussaint era porque se hacía como supermacha. macha Cecilia Toussaint, uno de los ejemplos de, de las grandes exponentes ella misma cuenta que cuando se subían en los hoyos funky en el 79 Estaría llorando de las mentadas y de todo lo que le aventaban. Desde pues Cecilia de Toussaint, había quedado ahí como un, un hueco, entonces creo que faltaba como una cantautora así como ella. Y al lado de Rita Guerrero, Eli Guerra y Aurora y la Academia, da vida a una nueva etapa en el mundo rockero. Empieza a despertar una simpatía por ser una mujer, tocando sabemos que las mujeres en el rock de este país han sido a cuentagotas. Hubo un boom, el hecho de las divas, ¿no? También ella cayó en un espacio de la música que empezaron a ser famosas las mujeres per se. O sea, sea mujer ya que canta, se sube el micrófono en un escenario, era ya éxito. Y más si tenías el talento, como lo tenía Julieta. Así, Julieta Venega se coloca como una de las cantautoras más destacadas dentro del rock nacional y con gran proyección internacional. Más adelante... A mí lo que me ha impresionado cuando salió en la revista Time. Julieta sabe lo que es estar en la lucha de ganarte espacios. Julieta Venegas Julieta Venegas logra destacar en el rock, un género comandado por el sexo masculino. Y luego de un largo camino en bandas como La Milagrosa, firma contrato con BMG para grabar su primer disco, Aquí. 1998 Celine Dion enamora al mundo con My Heart Will Go On Andrea Echeverry se mantiene como una de las divas del rock latino Mientras que Julieta Venegas trabaja al lado de Enanitos Verdes La mexicana toca el acordeón en el tema El Guerrero Que se desprendió del álbum Tracción Acústica de los Argentinos una vez con gente que admiro Más que nada lo veo como algo que me, me llena a mí como persona Me llena en muchos sentidos Pero no siento que por eso tengo más lugar o menos lugar Ya se marchó en México realiza la gira de Diva Voz con Eli Guerra y Aurora y la Academia. Con ellas recorre varias universidades y se presenta en plazas como Guadalajara, Monterrey, Chihuahua y Chicago. Nos tocó la suerte de ser como el primer grupo de tres mujeres rockeras, compositoras. Era ya una cosa como extraña. Un no concepto demasiado forzado. Pero les funcionó porque hasta la fecha se sigue recordando. Sí. De hecho, ese tour les abrió las puertas para aparecer en la portada de la cotizada revista Time. El artículo de Time fue un artículo que ubicaba un poco como... Todas las rockeras que ven por diferentes lados de Latinoamérica, no tanto no las rockeras, sino como las compositoras ¿no? que estaban haciendo cosas en diferentes la, lados de Latinoamérica y que de todas maneras en ese momento a mí me parece que lo más importante era Andrea. Recuerdo mucho esa famosa portada del Time donde salían Eli y Julieta como las Mexican divas, que era como un ejemplo de esta que estaba sucediendo en, en México y como una nueva ola. A mí lo que me impresionó alguna vez fue cuando salió en la revista Time con Eli Guerra, es decía estas chavas, ¿cómo llegaron ya hasta una de las publicaciones? más importantes a nivel mundial y haciendo referencias sobre el rock latinoamericano Tras este reconocimiento Julieta Venegas lleva su música a España a través de la gira Calaveras y Diablitos en la que alternó con Aterciopelados y los fabulosos Cadillacs A su regreso a México, Julieta es la única mujer que participa en el disco tributo a José José, al lado de Cafeta Cuba, Maldita Vecindad y Beto Cuevas. Julieta es elegida para interpretar El Triste. Triste. Todos dicen que soy. Yo siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor. 1999. La escena musical está invadida por el boom del pop latino Ricky Martin incursiona al famoso crossover con el tema Living la vida loca Y en el rock, Julieta Venegas continúa su carrera ascendente Pero especial, no dentro de todo lo que estaba pasando en ese momento Julieta sabe lo que es estar en la lucha de ganarte espacios La diva mexicana participa en los festivales Rock al Parque y en el evento Generación Eñe, donde comparte escenario con Enrique Bunbury. El exhéroe del silencio la invita a tocar el acordeón en su tema, Infinito. Búmburi no, no invitaría a cualquiera, es hiper especial. Digamos hasta hipersangrón Para acodearse con cualquier persona Ese mismo año Julieta Venegas Encuentra al que parecía el amor de su vida Álvaro Enríquez Del grupo chileno Los Tres Y luego me Igual con Álvaro Enríquez de los tres, que también tuvo ahí alguna relación, como que también ha sido medio tormentosa, ¿no? Medio difícil para las relaciones. Esa relación la lleva a unirse con el trío sudamericano para colaborar en el disco La Sangre en el Cuerpo. Cuando vivió con Álvaro Enríquez de los tres de Chile, fue su pareja, empezó a tocar la guitarra y fue la tocada de una forma increíble, La maestra del acordeón incursiona en cine en el soundtrack de la película mexicana Todo el Poder y pisa por primera vez el festival Vive Latino. El escenario principal y Julieta y ¡wow! ¿no? La chiquita rudita del rock and roll. Llega el 2000. Carlos Santana arrasa en los Grammy con su exitoso disco Supernatural. Y Julieta Venega se consolida como una de las roqueras más cotizadas de México. Regresa a la pantalla grande la banda sonora de la película mexicana Amores Perros, del director Alejandro González Iñárritu, cinta ganadora del premio al mejor largometraje del Festival de Cannes y nominada a un Oscar. Me invitaron a hacer Amores Perros, la canción, la compuso, la grabé, salió la película y salió la canción como un sencillo, entonces fue como un éxito. Los amores Perros me van El talento de Julieta también queda plasmado en la cinta «En el país que no pasa nada». Y en el disco Luna de miel del español Mastreta. Convivió mucho tiempo con Mastreta, hijo de pues, escuchó una parte deliciosa en sus canciones y había mucha influencia del señor Mastreta. Al igual que en su segunda producción titulada Buen Invento, en la que vuelve a ser mancuerna con Gustavo Santaolalla. Buen invento para mí fue difícil más que nada porque creativamente ya era como plantearme como quién soy. Experimenté mucho porque estaba yo como buscando algo. El primer y el segundo disco son más introspectivos. Son discos pues, donde las canciones no son tan inmediatas. Las estructuras son más complejas, las melodías de voz no son tan convencionales Buen Invento estuvo integrado por 13 temas de su autoría Y un cobre del tema de Juan Gabriel siempre en mi mente Cuando hice Buen Invento para mí era como una inspiración de Charlie García sí, Yo tengo todos los discos Con este material, la diva Dark tuvo que trabajar muy fuerte para conectar con el público. Fue como mucho un trabajo de hormiga ese disco, desde hacerlo hasta sacarlo, hasta tocarlo. Fue como buscar espacios y encontrar también yo en ese inter, quién era yo. Reto que afortunadamente superó y su material recibe dos nominaciones al Grammy Latino. Una a La Mejor Canción Rock y Mejor Disco Rock. Julieta Venegas mantiene su carrera ascendente en el rock mexicano. Graba su segunda producción discográfica, Buen Invento. Ingresa al cine al participar en el soundtrack de varias películas, entre ellas, Amores Perros. La cotizada revista Time dedica su portada e interiores para hablar de ella, Eli Guerra y Aurora y la Academia. En 2000 continúa su curso. El pop latino se mantiene al alza y el rock llega a otros mercados en voz de Molotov. ¡Mata Café Tacuba y Jaguares Mientras Julieta Venegas inicia su camino hacia la internacionalización Y en Alemania asiste a la Feria de Hannover En la que se reúne con compositores de Egipto, Estados Unidos, Chile, Australia y Corea Al regresar a México, Julieta forma parte del elenco de la prestigiada gira Revolución 2000 Donde comparte escenario con jaguares, jumbo y la gusana ciega Me sentí un poco presionada porque había mucha testosterona en el escenario y la gente, los grupos Y dije, no, al contrario, aprovechalo, manéjalo y demuéstrales quién eres Cachondealos, sedúcelos, métetelos a la bolsa Y vamos a quedar todos rendidos a tus pies, te lo aseguro. Que le inviten a tocar jaguares, enanitos verdes, coti, bumburi, que creo que también le ayudó muchísimo. Y que sea reconocida por esas grandes estrellas, eso es un, un punto en donde los artistas se ven la talla, ¿no? 2001 YouTube se escucha en todo el mundo con Walk On. El ska entra con gran fuerza en el escenario del rock. Grupos como Panteón Rococo empiezan a conectar con el público y Julieta Venegas une su talento con aterciopelados para recorrer las principales ciudades españolas con la gira Femina Rock. La mexicana se consolida en el mercado ibérico. Graba con el cantautor español Pedro Guerra el tema Niños. Después bueno, vino toda la trayectoria de Julieta que rompió a nivel internacional, lo cual realmente nos da mucho gusto. Julieta Venegas recibe el 2002 con grandes sorpresas para la banda. Realiza una exquisita versión del tema La Jaula de Oro, de los Tigres del Norte. Con lo que confirma su versatilidad y su interés por seguir explorando Caminos. Todo con los Tigres de de los Grammys. Costa del disco de Mastropa, que es un tipo que hace música todo el de España. Puede con los chajatos, que son un, un grupo que no sale de aquí de Pata Negra. Lo importante es que ella siempre ha buscado hacer algo original. Luego de varios años de arduo trabajo, Julieta Venegas decide hacer una pausa en su carrera me tomé toda como, como un año no de, de, de parar y a ver decir a ver qué y además de que en ese momento la izquierda no sabía qué hacer conmigo, tenía una manager con la que me llevaba fatal, entonces era como una época así de ¡ah! tengo que parar y ver qué, qué onda. En esos días de descanso la mexicana aprovecha para seguir reinventándose En ese inter también canté canciones de Mastret en España, de José Flor Jiménez de Los Tigres, de Juan Gabriel o sea como que había cantado canciones de diferentes compositores que me encantaban. Y cuenta con el apoyo incondicional de su gemela Ivonne. Una de las personas que le ayudó mucho a esa estabilidad fue este, su hermana, ¿no? que es una fotógrafa que la ha acompañado durante un muy buen rato. Cuando conoció a Ivonne, llegaba, la saludaba pensando que era Julieta, Ivonne se volteó y decía, ¿Quién es este güey? Y yo así, qué sangrona está volviendo a Julieta. <risa> su camino se cruza Coti Quien ha llevado a los primeros lugares a figuras como Paulina Rubio y Diego Torres al crear temas que han sido catalogados como himnos. Esta unión marcaría una nueva etapa en la carrera de Julieta Venegas al llevarla a tocar los peligrosos y muy criticados caminos del pop. Bueno, o sea Coti también y me di cuenta que con él podía encontrar también eso, no, como ese, esa, esa sencillez que estaba buscando como cantante. Ella me ayuda mucho a trabajar, con improvisar, a crear. Al mismo tiempo, Julieta interviene en las bandas sonoras de películas como Asesino en Serio de Antonio Urrutia en la que interpreta al lado de Paul Donés el tema El Listón de Tu Pelo el cual hizo famoso en la década de los años 90 la agrupación Los Ángeles Azules La rockera también colabora en María Llena Eres de Gracia y en otras cintas Para solo usar dos canciones, con Otto en Brasil Para una película que se llama que no sé si salió Canté una canción de Jorge Derex Sin embargo, al concluir su especie de año sabático Julieta Venega se encuentra en una encrucijada Al parecer, ya no estaba en los planes de su compañía discográfica en el 2000 comienza la internacionalización de Julieta Venegas La mexicana lleva su música a Italia Donde participa en un festival de música alternativa Y en tierras aztecas sorprende con su acertada versión del tema La jaula de oro de los tigres del norte Así como con la gira revolución 2000 al lado de jaguares 2003, Noah Jones gana el Grammy, a la mejor canción del año por Don't Know Why. La cinta El Señor de los Anillos, El Regreso del Rey, rompe récord en taquilla y se considera como una de las mejores. En tanto, Julieta Venegas logra un acuerdo satisfactorio con su casa de discos. Afortunadamente recapitularon eh, los ejecutivos disqueos y dijeron, ¿sabes qué? No le vamos a dar esta carta de retiro Vamos a sacar este disco a ver qué pasa Y pum. Y se atreve a ingresar en el pop Dando un giro de 180 grados a su carrera Era imposible imaginar a una Julieta Al estilo de Talía o Paulina Rubio Ella ha tenido una evolución de de ser un poco más ponquetona, hippie, este, roquerona, ¿no? A algo mucho más pop, mucho más eh, fácil para la gente. Para mí fue romper completamente, o sea, y era una cosa personal, Que un invento venía de ser una cosa como mucho más, más este, melancólica. Ella va renovándose, y hay otras artistas que se quedan con demasiadas años. Es la continuación de varias mujeres que han estado, que se han atrevido. Pero siento. Siempre... Y es que la rockera mexicana decide hacer un disco más pop al lado de Coti sin imaginar que sería sujeta a una severa crítica. También como que tenía ganas de componer con alguien más. Me pareció que también componiendo con alguien más me podía salir un poco de, de mi manera de decir las cosas y ver qué pasaba, si, si había como un tipo, un rebote con alguien más. Lo de Coti, pues, si le vino bien a ella, pues eso es lo importante, ¿no? Malo si hubiera tenido un, un resultado artístico, pues, este, no satisfactorio. Julieta Venegas. Julieta Venegas irrumpe con el álbum Sí, un material que la colocaría en la cima al mostrar una propuesta completamente diferente a Buen Invento. Ya no era la Julieta Tarco, la rockera. Ahora simplemente se trataba de un artista en el camino del glamour. Es cuando te das cuenta que es un artista que arriesga, ¿no? Y esos son los que yo más disfruto. Es un disco que, que sacó otra parte de ella. <tose> Y al mismo tiempo pondría en tela de juicio su filosofía rojera al transformarse en popstar ¿Acaso se trataba de un artista versátil o de una propuesta para incrementar las ventas de discos? Algunos la critican mucho por hacer caso a lo que hace la disquera Otros creo yo es un acto de madurez Es hacer lo que uno se queda a la gana Y al tercero pues como que tal vez se, se brinca hacia el otro lado y, y trata como de abrirse El disco de sí lo hizo parte en Argentina, parte en España Coti eh, le dio como otra, otra forma de ver incluso la música termina, todo se termina. puedes hacer un cambio de un disco a otro tan fuerte. No vas a ser la cantante exitosa de un, de un solo tema. El rockero no perdona, o por lo menos le cuesta mucho trabajo perdonar. De hecho, algunos se atrevieron a asegurar que se había perdido una gran rockera y que otros ganaron una superpopera. Yo este, soy compositora de canciones, no fijo tanto en cómo la gente me quiere ubicar. no La misma Julieta, nada más que pues ahorita está teniendo mayor impacto y está siendo del todo a ver por lo mismo en todo en toda América Latina, ¿no? Aunque me escuche uno, me escuchen virgo a seguir cantando, ¿no? O sea, me gusta. Y, y es como es como mi vida, y es lo que sé hacer y lo que me gusta. Y yo te es la única que hoy todas las canchas. Antes era una julieta enojada así con el con la vida. Ahorita es rosa. Ahorita es luz. ¿no? las críticas, Julieta lanza su primer sencillo, Andar Conmigo, y simplemente explota, confirmando que su alianza con Coti es positiva. Calió Andar Conmigo y, y fue como tan espontánea la reacción y tan mágico. Andar Contigo es así como no es nada más una buena canción pop o una bu un buen sencillo, ¿no? Sino que es una conexión ya más profunda y, y, y un motor enorme para... para... Jalar al público. La primera vez que escuché Andar Contigo sí dije, wow, esta canción es un trancazo. Esta canción, sí, es la escalera al cielo de Julieta Dominguez. Julieta llega a otro público, mientras la banda rockera quizá no entiende que llevó a su diva a probar suerte en el pop conectó con un montón de gente y conectó con, con muchos medios de comunicación, ¿no? Más allá de los que pues generalmente hemos este, creído en ella, ¿no? Lo que Julieta Venegas hizo fue renovarse en el aspecto de, de que ahorita le está llegando un público diferente al anterior y le está llegando a las chavitas. Me da mucho gusto que en estaciones de radio cuyo corte no es especializado en este género estén sonando personas como ella Aquí están sonando la tesera de cosas hechas específicamente para vender. Qué bueno que Julieta ya ganó ese espacio. Yo creo que sigue siendo su espacio, nada más que ganó terreno. disco sí se convertiría en el más vendido de Julieta Venegas, lo que avalaría de alguna manera que su cambio del rock al pop no era tan malo. El disco creo que ya está en primer lugar a los, a los tres días, ¿no? En México primero obtiene Disco de Oro. Un mes y medio que salió el disco no estaba un disco de oro, cosa que en mi vida me han dado, entonces era como surrealista, pues no lo podemos creer, o sea, yo no lo podía creer. La cantidad de ventas que tiene ahora a que tenía en los inicios son muy contrastantes. Nos da gusto que, que, que, que, que la gente triunfe, si usamos esa palabra, ¿no? que difunda su material. Pero estos triunfos de Julieta se ven empañados cuando sale a la luz el musical que grabó al lado de su amigo Coti y Paulina Rubio. lo que ella bastante polémica. El hecho de haber aparecido en una canción con, con Paulina Rubio, yo creo que ha generado decepción en, en, un, en mucha gente, ¿no? Muchos dicen, bueno, pero qué demonios hace con Paulina Rubio, ¿no? Pues es un choque de dos mundos, ¿no? Tuvo que aceptar, ¿por qué? Porque también sabemos quién es Cody, porque sabemos que es su amigo. Si... Lo vemos como un negocio, es un, es un éxito. La canción, el sencillo La suma de los tres, Coti, Paulina y Julieta, fue como, como un éxito. Críticas que se suman a los comentarios sobre su relación amorosa con Jorge Villamizar, líder del trío Bacilos. En 2003, Julita Venegas muestra otra faceta. Incursiona en el género del pop, donde triunfa y a la vez recibe fuertes críticas. La mexicana ingresa a otros mercados y registra un récord de ventas en su historia musical. Su sencillo Andar conmigo se convierte en un gitazo. 2004, Beyoncé obtiene el Grammy anglosajón por la canción Crazy in Love Mientras en el Grammy latino Café Tacuba es reconocido por su tema Eres Y en México, Julieta Venegas vive uno de sus mejores años Como nunca en su carrera, la rockera mexicana es ovacionada en la entrega de los premios más cotizados de la música En la gala de los Oye de México, Julieta Venegas se convierte en la triunfadora de la noche al llevarse tres musas Entre ellas, solista de rock en español. Julieta Venegas. Julieta Venegas. Julieta Venegas. Ay, muchísimas gracias. con todos los premios, no solo en México, en Estados Unidos, en Centro Sudamérica. En Miami, la mexicana se convierte en la reina de los premios MTV Latinoamérica al recoger tres galardones. Hey, talking, Fue una época muy bonita que yo siempre digo que no se va a repetir. Y para cerrar con broche de oro, Julieta Venegas obtiene su primer Grammy Latino en la categoría de mejor álbum de rock vocal por su disco, Sí. Es una artista que ha logrado el éxito y el reconocimiento que lo merecía. Premios que la llevan a colocarse como una de las cantantes más destacadas de Latinoamérica, por lo que el argentino Diego Torres la escoge para grabar el tema Sueños. La mexicana une su talento con Vicentico En el sencillo Tonto Del disco del argentino titulado Los Rayos Puede cantar con Calamaro, puede cantar con Vicentico Son leyendas, de... o sea que nadie cuestiona su trayectoria Y en México hace una sola voz con Eugenia León En su éxito de José Alfredo Jiménez Solo Dios que me en mi amargura, soplarme consuelo en tu amor. Para festejar sus logros, Julieta Venegas ofrece un exitoso concierto en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, donde reúne a su público y a sus amigos más cercanos. Que llega la gente, porque lo hace de una manera sencilla. Esa noche, sencillamente, confirma por qué es una especie de acordeón de historias al unir a dos tipos de públicos: el rockero y el popero. Ella sabe que sigue siendo de la banda, ella sabe perfectamente que le gusta ya no nada más a un cierto sector, sino que le gusta a un sector muchísimo más amplio. 2006, YouTube vuelve a México con su espectáculo Vertigo Tour. Y Julieta Venega se mantiene en la línea del pop con su cuarta producción discográfica, Limón y Sal. Un es disco que siento que representa todo lo que soy en este momento, lo que me gusta, lo que pienso y así si que es también una mi vida en este momento. Y ella en su caso lo que me interesa es hacer buenos discos, hacer buenas canciones y... Salir y tocarla, es que que es mucho más accesible. Las donde no se sentan accesible, que es todas las cosas son más simples. Ese material en tan solo dos días registra muy buenas ventas. La cantautora entrega como su mejor carta, Me Voy, con la que pretende superar el éxito que tuvo el sencillo Andar Conmigo. Una vez que logras conectar así a ese nivel con el público, mantenerlo es lo más difícil. Y creo que con este sencillo y con este disco lo va a mantener. Primero de echar al 2006. Con este material, Julieta Venegas regresa al Vive Latino. Sale al Vive Latino, en un el, el día que te cobro genial, el, el día siguiente... Y, pues, y algo Lale? no, de que se desafío, viéndole. Yo vi a Condeta de Nueva su día en la sana de video latino y cómo la gente le respondía. De repente la veo en un video latino y la siento como que ay, ya no cuadra como en los primeros videos. Pero siento que hay A nivel internacional comparte escenario con el argentino Andrés Calamaro. Y tiene con Calamaro y estaba como fan de una foto. Y Juan Gabriel, en uno de sus conciertos del Auditorio Nacional, la invita a subir al escenario. Lo de Juan Gabriel también fue increíble, fue muy emocionante para mí fue una invitación súper bonita. Sin embargo, no todo ha sido triunfos y alegrías en la vida de Julieta Venegas Ya que ha tenido que sacrificar a su familia por los escenarios Es muy difícil para mí como hacerme un tiempo para ir a verlos No puedo estar a la de mi hermanita, no puedo ver a mis sobrinos crecer No puedo ver a... ¿sabes? Ese lado sí es como... ¡Oh! O sea, como lo más duro. Lo cierto es que a Julieta Venegas todavía le queda un futuro muy prometedor. Tiene una larga carrera, que es lo que importa? Tiene mucho que ofrecer todavía. En cinco años Julieta va a tener dos discos más. Yo a Julieta le siento con la capacidad de llegar a un escenario y quizá el público que pensaba que ya estaba perdido ella lo puede volver a capturar en cualquier momento. ¿Sí? Sin duda, Julieta Venegas es una artista muy versátil, al incursionar con ritmos como los de reggae ska, de Tijuana No, al evolucionar como artista en el rock y a atreverse a explorar los caminos del pop, donde, sin ser la clásica popstar, supera las expectativas. Sin embargo, no convence del todo a los rockeros más conservadores. Hace música para todos los gustos, tanto para los poperos como para los amantes del rock. Así hace felices a ambas partes, al ofrecer diversión y letras con sentido. Y es que mezclar rock y pop solo a muy pocos les funciona.